Última vez, de u n o contrario, nos vamos rápidamente al centro de la capital federal porque ahí está el equipo de regatas. Vamos a hablar con Pablo Quintero. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás j a n d o Bien, bien, perdón, siempre molestando a nosotros. ¿eh? No, no, no.、Molestando. ¿Terminaron de almorzar ya? Recién terminamos de almorzar, sí. Bueno, bueno, ahora van a hacer la siesta, característica. sí, una siesta rápida porque, bueno, hoy el partido es temprano, así que, y bueno, previendo el tráfico que puede llegar a ver, vamos a salir más temprano desde el hotel. Eh, así que nada,、eh, hay, que, hay poco tiempo para, para, para dormir s e s e movieron de la mañana? ¿Practicaron o no? No, no, no, hoy s o l o h i c i m o s video、eh, antes del almuerzo. Y bueno, nada, ya estamos, estamos listos para, para ir a competir esta noche. Bueno, cuando decís e s t a m o s listos para competir, hablas e l nombre de todo el equipo <risa> y yo te tengo que preguntar. Si,、sí, hablo e l nombre de todo el equipo, no. <risa> ¿Vas a estar? Sí, bueno, eh, eh, no lo sé, lo, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil.、Eh, si bien anoche hice el entrenamiento que hicimos en, en el estadio, lo pude hacer.、Eh, obviamente un poco controlado, con pequeñas molestias.、Eh, pero voy viendo una evolución muy, muy buena sobre mi pie. Y por ahí el temor es no, no retroceder, ¿no?、Eh, Este tiempo que llevamos、eh, intentando recuperar la lesión, quizás por ahí forzando esta noche, podemos retroceder a t r o s pasos y eso complicaría para para de cara al u n e s e l lunes y miércoles van a ser un encuentro en corriente, no puede estar al 100%, ¿no? es, es un tema muy delicado que hay que tenerlo muy,、eh, muy en cuenta y quizás a veces por ahí es preferible aguantar un poquito más. Y seguramente vamos a tener más beneficio、eh, en el sentido de que si no h a g o s fuerza al pie, seguramente r l l u n e v a a estar al a cero kilómetro y al 100% para poderlo. Claro, poder claro. claro todo, a, además, Paolo, ¿no? te reentiendo porque es una situación complicada y entiendo al, al cuerpo técnico y, a, y, al, y al equipo, ¿no? Todos, porque son todos los que, los que finalmente son los que deciden.、Sí, está comprobadísimo que. Que cuando tenés que jugar con dolor lo hiciste, como en el cuarto punto de la serie con San Martín, y que tuviste una entrada bárbara, este,、eh, con 15 puntos que fueron fundamentales. Después de la etapa en Aero p i n o s a el triple tuyo este, fue fundamental para ganar la serie. Pero también que al otro día prácticamente no podías pisar, y, que, y, y ahora sin Sims los dos primeros partidos, con un, un margen. No digo. Un Margen mucho más pequeño para poder ganar el juego, porque no está Sims. Si encima vos te lesionás después, por ahí no estás vos, y está él, y es como que nunca van a jugar completos. Y por ahí poner toda la carne y el asador lunes y miércoles en corriente, que son locales, que van a estar los dos, este, como para poder alargar la serie, ¿no? Sí, n o d o lo a p a r t e、eh, comentamos que yo ya también llevo 10 días sin, sin hacer absolutamente nada, o sea que físicamente también. Eh, no soy un robot y por ende me va a llevar un periodo de adaptación ¿no? un par de días、eh, el hecho de que hoy sin hacer nada salga a la cancha también puede ser、eh, perjudicial en, en otros aspectos de, de mi cuerpo ¿no? claro, claro, claro.、Eh, y lo ideal como decís el lunes vamos a estar el equipo l e completo va a estar donald、eh, voy a estar yo、eh, entre los dos no podemos podemos descansarnos también porque bueno cuando está él puedo ya estar en cancha p u e estar en el banco cuando Encancha por estar en el banco. Sí, es una cadena no, todo. ¿no? Exactamente.、Eh, lo importante acá es、eh, que, bueno, que hay que aceptar la realidad, la situación.、Eh, y bueno, nada, hoy, obviamente, los chicos van a salir a, a competir, a, a darlo todo, como lo, lo han hecho el partido anterior.、Eh, si bien、eh, el margen fue abultado en el partido, pero no creo que no es el, el, el resultado realista ¿no? de, de una serie final. Nosotros, si hubiésemos mejorado un poco en, en los porcentajes, seguramente hubiese sido otro el resultado. ¿Sí? Eh, así que, nada, en lo particular, es, es esa la, la situación.、Eh, como decía, ¿no? En, en, en nota anterior, e es que acá hay que ser un poco. Hay que ser inteligente. Poco, exactamente. Hay que ser, hay que inteligente. ser inteligente. Es una 0 a 7. Es, esto es largo y, y, digamos, y tenemos、eh, aún con digamos con el p r o n ó s t i c o Adverso, pues, aún perdiendo mañana, perdiendo esta noche, tenemos la posibilidad de, de igualar la serie e n c o r r i e n t e y emparejarla y empezar 0 a 0, ¿no? A, a un mini playoff de, de, al mejor de 3, pero ya con el equipo completo y ya va a ser otra cosa para nosotros. No, seguro, seguro. Bueno, nada, era eso, p a o l o Bueno, este, te dejamos tranquilo a hacer esta mini siesta. Eh, y a seguir trabajando kinesiológicamente. No, nos vemos a la noche en la cancha. Un abrazo enorme. Gracias por el contacto. Bueno, de nada. Y seguro, seguro vamos a seguir a full con el tratamiento. Uno, uno lo que más quiere estar dentro de la cancha. ¿no? Mucha bronca, mucha impotencia. Pero bueno,、eh, lamentablemente es lo que me toca vivir en este momento. Hay que aceptarlo. e l positivo y, y, y pensar en el futuro. Y bueno, y gracias y nos vemos esta noche. Fabián. Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, la gracias. palabra de Pablo Quintero, ¿eh? sincero, contándonos este, qué, qué es lo que ocurre esta noche, no va a estar. Este, 20 horas. 20 horas.